ハマスの時はパーセーブのサートを r す e デコネ a トはあなたの家で。 Tengo la grasa en la t e r r a se engancha d con tenaza. Me llegan cartas de políticos que me amenazan. Intoxicado todo el día, no sé lo que pasa. Me quieren enganchar con las dos manos en la masa. Pero en el barrio soy un d i o s me siento como en casa. Me gritan mero, mero, de dónde viene tu raza. La street me abraza, la vecina sale descalza. Para saludarme y contarme los cambios de la plaza. Hay nuevos presos, se ha muerto el tranza. Por hacerse el travieso, fue el primero en la matanza. A la ley descansa, solo le importa la fianza. Si no hay trabajo, el que lo busca todos los días se cansa. No hay esperanza, yo ya perdí la confianza. Respeto pa'l que no va pa'l tener algo en la panza. Y los c o m p a r t e con los pobres, no olvida la infancia. Respeto para el que perdió, y no entró en la vigilancia. El indio no erra nunca si te apunta con la lanza. En la tierra con más riqueza, la plata no alcanza. La producción se la reparte en USA y Francia. Entre otras nacionalidades que tienen su alianza. No están matando de a poquito mientras la hora avanza. Yo me metí en una carrera abierta sin distancia. Argentina Sudamérica es donde nací. Argentina es el lugar donde quiero morir. Yo me m e t i ó en el juego, yo me quiero divertir. La calle fue la única escuela en que me recibí. Argentina, Sudamérica es donde nací. Argentina es el lugar donde quiero morir. Dios me metió en el juego, yo me quiero divertir. La calle fue la única escuela en que me recibí. Falta shit para todo aquel amante del mensaje. Hoy dejo afuera todo falso personaje. Trato de que se metan todos en mi viaje. Partero s no se lleva solo en los tatuajes. Yo desde nene siempre he sido un kamikaze. Y ahora solo entran en los convictos a mis clases. p a c a ese tiempo, deja que pase, dame otra chance, p a que sea yo el que fabrique un nuevo lenguaje. Que como dijo Hector, todo tiene su final. Como dijo un día el Pete y todo sigue igual. Hay que lograr estar despierto hasta el día del final. Que si dormimos no sabremos quién nos va a matar. Es por eso que no pienso contestar. Es por eso que no puedo descansar. Hay muchos cerdos que no quieren gobernar. No voy a s e r uno más, yo doy guerra hasta el final.